El Ministerio de Mujeres exigió un mejor accionar judicial en la búsqueda de Tehuel. A través de sus cuentas oficiales, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad hizo un llamado a la justicia para que actúe con perspectiva de género y diversidad. A 500 días de la desaparición de Tehuel de la Torre, pidieron que quien tenga información sobre el joven trans se comunique al 134 o a la UFI descentralizada de San Vicente al 221 429 3015. Tehuel fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando se dirigió desde San Vicente a Alejandro Korn, donde le habían ofrecido un trabajo. colocaron nuevas cámaras de fotomultas la municipalidad colocó cámaras nuevas para sancionar infracciones los nuevos aparatos van a monitorear la plaza de italia y camino centenario entre las estaciones de trenes de gonet y citybel se trata de nuevos aparatos de los utilizados para detectar infractores en la plata y labrar multas a quienes no respeten las normas de tránsito si bien los dispositivos ya fueron colocados desde la municipalidad destacaron que todavía no están en funcionamiento un servicio que informa Más cerca. Más cerca. continúa la inscripción para mantener los subsidios de gas y luz la inscripción al registro de acceso a los subsidios de energía se puede realizar en las sedes que tiene anses en la plata para acceder al turno presencial les interedes en seguir sosteniendo los subsidios deberán sacar un turno en la web de anses y elegir una de las oficinas que el organismo posee en la ciudad las mismas se encuentran en 9 entre 58 y 59 en plaza paso en 143 entre 65 y 66 de los hornos y en camino centenario 507 recientemente se informó que desde hoy se sumará una quinta sede de ANSES, que es la oficina de calle 45, entre 8 y 9. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.